Sí, bueno, hoy, como vos contabas, del e año 2015 e l cierre de la fábrica, hoy somos、eh, 22 familias que, que quedamos acá en la cooperativa sosteniendo los puestos de trabajo. Y bueno, con, con la noticia de una apertura de, de un local en el centro de Pilar, con dedicarnos a trabajos un poco más chicos, a impresión digital, este, para así de alguna manera este, promocionarnos y también b r i n d a r l s un servicio integral de gráfica que es imprimir desde tarjetas personales hasta. Para、bueno, trabajos mucho más grandes, más tirada que lo hacemos acá en la planta de Villarroz.、Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las,、eh, las nuevas prestaciones, los nuevos trabajos que pueden hacer con este local y dónde está ubicado en Pilar? Está ubicado en Pilar en San Martín, 780, es casi una cuadra de la plaza de Pilar, en una zona céntrica. Eh, y eh, como te digo, podemos hacer este,、eh, ahora con una nueva adquisición de una máquina que la trajeron el viernes de la semana pasada,、eh, como se dice b i e en vinilo también. c o m o hacer imanes, podemos hacer este,、eh, cualquier cosa que sea de, de trabajo, chicos, ¿viste?、Uh -huh. Almanaques, tarjetas personales, diferentes cosas, folletería también, hacemos folletería, por ahí algunos locales t i e n e n poquita cantidad de folletos y lo hacemos directamente ahí en el, en el local que tenemos en Pilar,、uh -huh. este, con esas máquinas que son para eso justamente. Y después de cierta cantidad de tiraje ya conviene hacerlo en impresión offset, se llama. Que tenemos acá en la planta de v i l l a r o s a、uh -huh. Así que muchos, muchos trabajos, tanto puede ser como la municipalidad o como varios clientes, por ahí te piden una tarjeta personal y folletería para su negocio y diferentes cosas. Entonces, bueno, nosotros muchas veces terciarizamos á b ese trabajo,、uh -huh. nos mandamos á b a hacer a i m p r e pero eso llega también a una logística, flete、claro. este, y demora de tiempo. Entonces, ver,、eh, nosotros, como para renovarnos un poco también en la maquinaria, porque. La gráfica viene un poco en caída、uh -huh. por la, el avance de la tecnología que hubo.、Uh -huh. este, decidimos este, invertir en máquinas digitales y, bueno, la verdad que creemos que fue acertado. Y la apertura del local, local en Pilar fue muy bien recibida por ...por, por muchos clientes nuevos que, que ahora tenemos. ¿Cómo nos está afectando el tema de los tarifazos, el aumento, en lo, sobre todo en los servicios? Me imagino, en la, en la gráfica, lo, el servicio eléctrico es fundamental、eh, y además. Muchas veces, esto además de afectar directamente la producción, tiene que ver con el, el salario y la pérdida del poder justamente de, de compra. ¿Cómo nos está afectando como cooperativa? Bueno, la verdad es que nos afecta muchísimo, ¿no? Este, todo el mundo nos pregunta si por ser cooperativa hay una tarifa diferenciada en la energía, en、mm. la luz, que es lo que usamos nosotros, y la verdad que no. no. O sea, es lo mismo a una empresa multinacional le cobran de luz que a una cooperativa, que encima es una cooperativa, una fábrica recuperada. ¿sí? Incluso i otras cooperativas.、Uh -huh. este, nosotros lo hicimos porque no nos quedaba otra.、Claro. Si no, nos quedábamos sin trabajo y, y de hecho, hoy, como está la economía, pasaríamos a ser más de la fila desocupados.、Uh -huh. Nosotros los sostenemos. Lo, lo que pasa es que cada aumento sale de nuestro bolsillo, de cada uno de los asociados de la cooperativa.、Okay. Cada aumento que tenemos este, los insumos, que son todos en dólares, papel, la tinta, diferentes repuestos de máquina, s todo s en dólares o en euros. Y、eh, el, el tarifazo nos terminó de golpear muy fuerte este, con el tema de la luz, donde arrancamos acá en la planta de Villarros a pagar 15 mil pesos de luz, hoy estamos pagando más de 50 mil pesos de luz.、Okay. Entonces, como te digo, la verdad que el poder adquisitivo lo hemos perdido en este tiempo, porque cada peso que pagamos de más, ya sea por los aumentos de dólares o por el, el tarifazo de, de la luz, sobre todo. Sale todo de nuestro bolsillo, o sea, es menos ingresos que tenemos cada uno de los compañeros, y la verdad es que lo estamos sufriendo bastante. Por eso también apuntamos a, a expandirnos un poco más en el mercado de lo digital, como para, para ver si podemos también mejorar económicamente. ¿no? Totalmente.、Eh, estamos hablando con Maximiliano s u o s n a v a l es un integrante de la cooperativa w o r k c o l o r en Pilar. La novedad fue la semana pasada la apertura de un local en el centro de Pilar.、Eh, ¿Ustedes han recibido en estos、eh, últimos tres años? Compromisos de la intendencia del municipio de Pilar y hasta de provincia de, que iban a imprimir parte de su follería, t e que muchas veces se manda a hacer a otras, a otras empresas, y que iban a entregarles trabajo. ¿Esto digo, se cumplió parcialmente? ¿No se cumplió? ¿Cuál es la relación hoy con el municipio?、Eh, puntualmente con el municipio de Pilar, bueno, nos gustó mucho este, poder、eh, trabajar para el municipio. Nosotros estábamos inscritos como proveedores, pero no nos solicitaban ningún trabajo. Estuvimos dialogando y con ellos un año y no nos habían enviado ningún trabajo, así que bueno, no nos quedó otra que m a n i f e s t a r n o s en ese momento, hacerlo público.、Eh, ¿Por qué se mandaban trabajos? Este, la mayoría imprimida a la, la zona de c a p i t a l o la zona sur, siendo que nosotros teníamos buenos precios, podíamos mejorar esos precios este, y que el trabajo se queda a cambiar, ¿no? generando trabajo directo a la cooperativa. Y trabajo indirecto en al entorno que se maneja alrededor nuestro, ya sea, no sé, el ferrete、sí. y el almacenero diferente, ¿no?、Uh -huh. este, bueno, eso había repercutido mucho en Pilar, la gente siempre nos apoyó desde el cierre de la fábrica, este, la, los vecinos acá de Pilar, porque vieron la actitud que teníamos nosotros, que era mantener la fuente de trabajo. Entonces, bueno, a, a partir de ahí hice, hicimos que se presenten unas ordenanzas también, que por lo menos nos pidan un presupuesto a nosotros del trabajo. Si、claro. el trabajo es más barato, lo hacemos nosotros.、Uh -huh. Entonces, bueno, a partir de ahí, parcialmente este, estamos trabajando para el municipio de Pilar. Sabemos que hay diferentes áreas que, que no sé por qué de alguna manera se niegan a trabajar con nosotros.、Uh -huh. no, no lo terminamos de entender, pero tampoco queremos pensar mal, ¿no?、Claro. por qué se envían y se pagan más caros trabajos a otro lado.、Uh -huh. Así que, bueno, eso a nivel municipal y a nivel provincial. Este, Nosotros hemos hecho trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,、uh -huh. este, a través de un ente que se llama Compre Social, que apunta y destina justamente trabajo a las cooperativas.、Uh -huh. eh, bueno, en eso había venido a la planta de acá de Villarrosa la ministra Carolina s t a n d e y donde bueno, creíamos que, que era bueno eso para ver si, si se podía abrir alguna puerta más, este, más a nivel nación, y la verdad es que no, por el contrario. Este, no nos ha ayudado para nada. Este, nosotros, con la misma exigencia y cumpliendo el ejemplo que hacemos acá en Pilar, que impregnamos trabajo s más barato, s inclusive de, de calidad, y siempre en tiempo y forma,、uh -huh. este, la verdad que en, el Ministerio de Nación nos cuesta muchísimo, inclusive con el ente que se dedica a, a enviar trabajo cooperativo. ¿no? Claro. La verdad que es súper raro lo que nosotros decimos, es que eso no funciona. Aparte, los pagos son a muy largo plazo, o sea, no se contempla que uno no tiene capital como una, una multinacional ni nada parecido, sino que prácticamente no se diferencia una cooperativa de, de cualquier otra empresa. Así que bueno, seguimos este, insistiendo n Nación para ver si, si nos dan bolillas, porque la verdad que se está haciendo cada vez más difícil. Y, y, pero inclusive digamos, uno no, no quiere ni subsidio ni que inventen nada, ¿no? porque el material gráfico de. El Estado se i n t r i b e se e n t i e n muchísimo. Claro.、Eh, de hecho, es el mayor consumidor de, de material gráfico. O sea, r e u n i e n d o sea, a todos los privados, el Estado es el que más consume.、Uh -huh. Así que por eso apuntamos a eso que es trabajo más bien seguro.、Uh -huh. Y como te digo, la verdad que no, no pedimos nada raro, sino que pedimos trabajo, o n q u é se hace, o Maximiliano, sé que Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de Nación, pasó por la planta de Villa Rosa, sacó la foto, hizo promesas, pero no les envió trabajo nunca. No, no, no. No, la verdad, que con la experiencia que ha tenido、eh, se curte y,、sí. y, y uno pensaba que por ahí venían, sacaban la foto y después se olvidaban.、Sí. Y realmente se cumplió, fue así.、Sí. Este, han sacado la foto, inclusive han promocionado esta foto en, en, en, en la página de, de Desarrollo Social de la Nación,、uh -huh. pero la verdad, que después no, no han cumplido este, para nada. Este, Nosotros seguimos insistiendo, ¿no? como te digo, hemos hecho algún que otro trabajo, pero en el año uno o dos trabajos,、eh, siendo que, y con muchas vueltas, ¿no?、Sí. O sea, siempre nosotros presionando, no es que nos e n v í a n trabajo y ya, sino que más bien bajo la presión que, que le ejercemos nosotros este, todo el tiempo.、Uh -huh. eh, así que, bueno, la verdad que también uno hace la, la lucha cansa, porque a veces e s t a r luchando todo el tiempo, más. Más lo que es el trabajo, la producción, tratar de sacar esto adelante en una situación de una crisis brutal, porque、uh -huh. nosotros estamos llevando adelante una empresa en sí, en una situación de crisis terrible,、uh -huh. y s que nada, nada tiene que enviarla al 2001. <risa>、eh, la verdad que se es hace difícil, teniendo en cuenta también que nosotros éramos operarios todos de máquina. Claro. No, cuando cerró la fábrica no quedó ni un personal administrativo, no quedó. Este, de diferentes áreas, solamente quedamos los operarios de la fábrica, que bueno, la estamos llevando en sí bastante bien, teniendo、sí. en cuenta eso, ¿no? lo que sufrimos, los tarifazos, que、uh -huh. e、inclusive lo que sufrimos cada uno en nuestras casas, porque claro, claro. es muy difícil esto, digamos, de, de sostener el trabajo. De... Muchos hacemos changas también,、uh -huh. en mi caso yo también hago changas por fuera de la cooperativa, como para, para ayudar, digamos, a. Nuestras casas, ¿no?、Uh -huh. Y que es algo que yo siempre destaco: que sin el apoyo de toda nuestra familia, este, nosotros no podríamos llevar esto adelante porque son los que también tienen que soportar este, todo lo que sufrimos acá. Claro, sí, la incertidumbre de no saber cuánto va a ser el retiro que van a poder hacer como competidores. Compet Cooperativistas、eh, cada mes, ¿no?、Eh, Maximiliano,、eh, por último,、eh, y bueno, quedamos como siempre a disposición aquí en la radio. Recordarnos cómo nos contactamos. Están escuchando en este momento, no sé, alguna escuela, alguna organización y quieren mandar a su trabajo a w o r k c o l o r Tienen página de Facebook, página web, correo electrónico, WhatsApp. Sí, sí, sí, tenemos、eh, ahí en la página de Facebook, que bueno, mucha gente se maneja a través de ahí.、Uh -huh. este, están todos nuestros datos, está el WhatsApp directamente para solicitar trabajo.、Eh, la página es gráfica WordPolos. Bien, bien. A partir de ahí ya tienen todos los datos como para contactarse con nosotros, también en la fanpage. Este, y bueno, este, muchos se manejan por ahí, está、uh -huh. el número de WhatsApp, que también es algo que se maneja a todo el mundo.、Uh -huh. Así que bueno, este. Desde ya, igual se le agradece a ustedes por la difusión, porque todo no, nos ayuda.、Uh -huh. este, acá en Pilar también, los medios siempre toman nuestro caso muchísimo. Y, y hicimos u n a n o t a con la inauguración del local y también nos no funcionó bastante. Así que, bueno, desde ya se agradece la difusión.